Vende, Mirta, y charlamos. Bueno, vende después, Mirta. Vamos con el más grande de la liga, eh, que siguió un año, eh, dijo, un año más estoy, eh, por lo menos eso, lo vi el otro día en la bombonera y está mejor que antes. Eh, está mejor que el año anterior, está mejor que el anterior, eh, bueno, eh, Juancito Spil, José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos, un placer tenerte en, en los últimos minutos de Uno Contra Uno Radio. Acaban de, de terminar la práctica. Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días, la verdad que sí, contento, contento por el presente del equipo, creo, y, y bueno, lo, lo mío, que sí, un año más, sí, la verdad que me siento muy feliz de tomar esa decisión porque, bueno, jugar en la ciudad de uno es, es un placer para cualquiera, ¿no? Y, y, y en mi caso, luego de tanto tiempo, eh, lo estoy disfrutando mucho, ¿no? ¿Costó? Sí, me costó porque terminé, la sí. verdad, que bastante cansado del año pasado, a pesar de haber sido una buena temporada, no terminamos, digamos, el último playoff fue duro y, y, y lo perdimos en casa, entonces no, no fue con el mejor sabor, ¿no? Pero, eh, mira, a uno un poco más, un poco más en frío y y haciendo balance, fue un año positivo entonces bueno uh -huh. este año queremos seguir ayudando creo que estamos en condiciones de hacerlo estoy en condiciones de hacerlo y y, y, y bueno pasándolo muy bien ¿no? ¿en, en qué lo, en qué se siente Juan ¿En, en, en la hora de los viajes en el cansancio físico en el sí, en, en el sí, haberle dado ya toda una vida al sí, jugador cuando cuando lo, cuando lo deje ya no me va a quedar nada por dar digamos no eso está ah, claro ah. pero bueno lo que más se siente sí pero uno está acostumbrado a esto no Eh, como me dice mi mujer dice bueno ya es hora de que te, te vayas de viaje porque el año que viene vamos a estar todo el día juntos y va a estar va a estar complicado claro. pero eh, no no yo lo disfruto mucho en el sentido de que son todos chicos que podrían ser mis hijos sí. entonces eh, uno uno lo disfruta eso no estar con gente más que gente que te, te empuja y te lleva porque son gente Que continuamente están físicamente muy bien Y son tipos que te, vos tenés que estar, digamos, preparados Porque si no, eh, es un sufrimiento Para que un disfrute Te obligan, te obligan, entonces, te obligan entonces, todo al el sentirme, tiempo Al sentirme bien y, y demostrar que lo puedo hacer Eso me, me, me motiva y me da ganas, ¿no? Y están, están rápido, Juan Porque tienen un estilo de juego eh, Muy rápido, fluido, sí. vertiginoso Los chicos son todos muy atléticos Sí, sí, la verdad que este año se formó un equipo muy muy bueno, muy atlético yo creo que la llegada de, de, de Javier y de Ricky de, de Ricky Sánchez y Javier Mojica nos ha dado un plus ¿no? porque son jugadores que son ganadores, que van para adelante, que se involucran en, en, en el sistema, en el equipo y, y, y son jugadores jóvenes, ¿no? que jugadores que tienen mucho futuro y, y bueno, esto lo estamos disfrutando ¿no? yo creo que hoy tenemos un partido importante con 9 de julio en casa, que queremos hacerlo ganarlo para, para que valga el partido fuera, ¿no? Eh, la liga recién empieza, sabemos que nuestra liga es muy dura, que cada año se pone más pareja y, y para ganar hay que jugar bien, ¿no? Y en relación a lo que fue el partido del fin de semana y lo que puede llegar a ser el juego de hoy eh, frente a 9 de julio allí en Bahía, en el Casanova, eh, ¿qué es lo que se puede llegar a ver, cómo se podría analizar teniendo en cuenta una baja en 9 de julio de un extranjero y ustedes sí. con el plantel completo? Sí, ellos todavía no, no encontraron su, su nivel de juego, creo yo, y así que van a querer salir a, a hacerse fuertes, a tener un buen partido y estar en partido al final, ¿no? Eh, por lo menos es lo que salen a buscar los equipos de visitante. creo que es normal. Eh, nosotros estamos también, nosotros a pesar de que, bueno, tanto Pepe como los chicos puertorriqueños eh, llegaron tarde y tuvimos muy pocas prácticas juntos, ahora recién nos estamos empezando a conocer, ¿no? Eso creo que es fundamental en cualquier equipo, la, que, que haya química eh, y bueno a partir de eso nosotros buscamos tampoco nos, nos preocupamos tanto por el rival ¿no? tenemos algunas cosas pero pero más hacemos hincapié en nosotros ¿no? Entrar en conocernos y empezar a entender cuál es nuestra filosofía ¿qué, qué le falta Juan? Mirá, ¿a qué apuestan? Eh... digo, ¿a conseguir qué? porque eh, yo los vi contra Boca y más allá de la derrota eh... Sí, sí, sí. El equipo sí. el equipo está bien. No, no, el equipo está bien el equipo está bien cubierto. Tiene buenas las posiciones bastante bien cubiertas. Sí, claro. Eh, siempre, nos falta, esto ya te digo, recién empieza. Esto recién empieza, es muy largo. Y como te decía antes, hemos hecho mucho hincapié en eso, en saber qué bueno, que, que, que, que, que condiciones tiene cada jugador, ¿no? Porque los chicos que llegaron nuevos no nos conocían a nadie. Claro. Entonces, eso no se conoce, no se se sabe de un día para el otro, ¿no? Eh, en una práctica vos lo puedes hacer, pero, pero necesitas mucho, mucho tiempo para, para adaptarte a un equipo y para saber con quién estás jugando al lado, ¿no? Eh, a nosotros igual nos falta mucho, nos falta mucho. Yo creo que los equipos, eh, la Liga, eh, eh, en general la Liga empieza, sabemos que empieza después de, de cuando cambia el año, ¿no? Sí, claro. eh, a vos ahora podés estar muy bien o podés estar muy mal. Y se cambia la historia. Eh, después cambia, después es otra cosa. Después sí. es otra cosa, encajar 10 partidos seguidos Eh, o 10 diez, diez buenos juegos y te vas para arriba O sí. al revés, ¿no? Sí. El año pasado nos pasó a nosotros, ¿no? Que estábamos de, de descenso Hasta jugamos casi directamente cuarto de, cuarto de final, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, Juan, lo, los resultados legitiman a los buenos proyectos Y también la respuesta sí. del público Legitiman todo lo bueno que está haciendo Pepe Y que están haciendo todos ustedes allí En el en el proyecto este nuevo de Weber Bahía Estudiantes De potenciar sí. a la ciudad De potenciar al básquetbol bayense. ¿Cómo lo estás sí. viviendo vos? ...agregar también a los otros clubes de Bahía... ...que también participan... También. Eh, ...está muy bueno, la verdad que está muy bueno... ...es algo que es inédito en Bahía Blanca ...y la gente lo está apoyando... ...el año uh -huh. pasado un poco fue de menos a más... ...terminó la gente muy muy contenta... ...y este año de entrada, de entrada se están haciendo las cosas muy bien... Eh, ...no solamente digamos con, con el equipo y en la VAC... ...sino ofreciendo cosas, ¿no? ofreciendo espectáculos... ...la cancha está en, una, está en forma excelente... Y, ...y bueno, esas mejoras la gente las apoya... no ...yo creo que, que Bahía con el correr del tiempo... Va a ser una, una, una fuerza importante dentro de la liga y, y, bueno, muchos jugadores van a querer venir a jugar acá y esperemos que sí sea, ¿no? Y hoy hay premio para los que van vestidos de azul. Hoy sí, hay un bono en la Marea Azul, que hay un 20% de descuento, creo, en las entradas para, para uh -huh. que la gente acompañe también. Y, bueno, son cositas que, que suman, creo yo. Además de todo esto, Juan, y con esto ya, ya te despedimos... Eh... La presencia de, de Manuel, de Manu en, el, en los entrenamientos, digo, para sí, vos, sí, para, Manu, para el equipo también sí, es, sí. es, es Por lindo. Por supuesto, Manu, Manu te da, nos está dando una mano, él se está poniendo también en forma y, y le sirve también a él. Y, y, y bueno, entrenar con un jugador NBA de la característica de él es impresionante, ¿no? Porque el tipo está está muy bien físicamente, es, es excelente y, y bueno, nosotros te hace, te hace estar eh, a la altura, tratar de estar a la altura, ¿no? cosa que es imposible, pero, uh -huh. pero bueno, las prácticas son, son mucho mejores, ¿no? Juan, un verdadero placer eh, tenerte en Uno Contra Uno Radio, en la M990, en Radio Splendid. Eh, lo mejor para, para esta noche y, y para toda la temporada. Dale, digo, le mando un abrazo y cuando quieran.